Stars and night night divides bien continuamos en el magacín de las radiales minoras de la OID oyid radio 4G Costa Blanca Alicante 105.8 de la FM y el 604.4 en este magacín previa del fin de semana del día viernes 13 de mayo del 2016 Y esta cabecera de Dord nos indica que hoy es viernes y como todos los viernes en esta previa saludamos a nuestro compañero Jaime Martín para hablar de música y esa sección musical que nos presenta Jaime. ¿Cómo estás compañero? Muy buenas. Muy buenas Juanma, muy bien. Para empezar el fin de semana con fuerzas. Sí señor, porque hoy nos traes eh, dos invitados de calidad como cada día viernes, Jaime. Sí, hoy hemos elegido un par de invitados muy importantes en la historia de la música y vamos a empezar por el año 1982 para hablar de uno de los álbumes más importantes de la historia. Estamos hablando de Michael Jackson Thriller, un álbum que vendió más de 40 millones de copias cuando se publicó la primera vez y que nueve de sus 7 de sus 7 cortes fueron single de éxito. Vamos a escuchar a Billie Jean, en la que una línea de bajo electrónico se te mete bajo la piel mientras disfrutas de la voz del gran Michael Jackson. Gran álbum también, Jaime, porque los músicos que participaron en esta grabación fueron los de Toto con el gran Mike Porcaro en la batería y también hay un tema en este álbum que es Beat It, que es más rockero y que tiene un solo de guitarra del gran Eddie Van Halen de Ajá. Van Halen. ¿Mm? Así es que, pues, como información anexa, ese gran álbum thriller que escuchamos a continuación en la sección musical de Jaime Martín, el tema Billie Jean con el gran... Ya ha desaparecido, lamentablemente, Michael Jackson. Just for Bueno, pues vamos a seguir hablando de otro mito y es que el disco Nevermind de Nirvana fue el disco de rock más importante de los 90 Sus canciones de pop distorsionadas se hacían sentir con la agresividad del punk pero alcanzaban cuotas intensas del metal Las canciones de Kurt Cobain contienen riff potentes y letras contradictorias burlonas y perturbadoras Escuchamos este Can As You Are. Estaba grabando Bueno, y con bueno y con kurco vein y nirvana nos despedimos hasta la semana que viene que estaremos en otros minutos musicales con todos ustedes